El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco Ganamos, es el triunfo de las organizaciones vivos del pueblo Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias Corresponsales en todo el país Porque soñamos que no va a argentino para todos Esa es la lucha y la hacemos Otras voces, otras noticias, otro punto de vista Informativo Farco Hola Argentina, muy buen día, ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta producción informativa nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Es Informativo Farco, un noticiero que producimos en red, lo hacemos hace más de 10 años y lo emitimos cada día desde aquí, desde Rosario, donde está nuestro centro de producción. Invitamos a compartir la primera edición de hoy martes, 1 de septiembre de 2015. Una nueva hija de desaparecidos recuperó su verdadera identidad. Se trata de la nieta número 117, recuperada gracias a la lucha de las abuelas de Plaza de Mayo. La joven nació en 1978 y es la hija de los militantes del Partido Comunista Marxista Leninista Gladys Cristina Castro y Walter Hernán Domínguez. Ambos fueron secuestrados por los represores en la casa en la que vivían en Godoy Cruz, Mendoza Así anunciaba la noticia La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo Estela de Carlotto Desde nuestra asociación Se le comunicó la noticia a las dos abuelas Mientras que la conadi Informó a la nueva nieta Que con beneplácito Recibió la noticia El derecho a la identidad se recupera Una vez más en este país Por la colaboración de un Estado Empeñado en promover derechos y de gran parte de la sociedad que no quiere volver a sufrir los atropellos de dictaduras terroristas. Solo resta que el abrazo esperado, 37 años, por las familias Domínguez Castro, se materialice en estos días. Bienvenida nieta 117 y por muchos nietos más. ¿verdad? Y una de las abuelas de esta nueva nieta recuperada es la histórica madre de Plaza de Mayo de Mendoza, María Sof de Domínguez, quien también estuvo presente ayer en Buenos Aires para el anuncio. es en 37 años que estamos esperando esto y nunca, al último ya hemos perdido las esperanzas, igual como a mí hemos perdido las esperanzas de que hubiera juicio estos asesinos. Pero bueno, se lo debemos y ya sabemos a quiénes. A nuestros queridos Néstor y Cristina. Yo no conocía Buenos Aires. A partir de desapareciendo mi hijo, tuve que viajar acá sola. Gracias a Dios que tuve alguien que nos ayudara porque no había plata para, para pagar una pensión y además era muy peligroso. Los papás de la joven como tantos otros de los 30.000 desaparecidos eran muy jóvenes al momento de ser secuestrados, eran militantes políticos, estudiantes y trabajadores. Él trabajaba de chofer, ella en una panadería y cruzaba su sexto mes de embarazo. 37 años después... La joven pudo recuperar su identidad gracias a un análisis de ADN. Las sospechas estaban desde 1994, cuando hubo una denuncia anónima sobre el caso. La joven sabía que no era hija biológica del matrimonio que la notó como propia, pero recién en julio de este año se hizo el análisis de ADN y el jueves de la semana pasada se le informó que era hija de desaparecidos. Recordá, si nos estás escuchando y tenés dudas sobre tu identidad y naciste entre 1975 y 1980, que podés contactarte con las Abuelas de Plaza de Mayo, por ejemplo, ingresando a su página de internet www.abuelas.org.ar. En Rosario, la justicia absolvió a uno de los narcos que había sido condenado por el crimen de tres jóvenes en el barrio de Villa Moreno. El crimen de Jeremías Trasante, Claudio Suárez y Adrián Rodríguez, Fue cometido el 1 de enero de 2012 por cuatro integrantes de una banda narco que contaba con vínculos con policías santafesinos. En diciembre del año pasado, los cuatro fueron condenados a penas de entre 24 y 32 años de prisión. Sin embargo, apelaron y ayer la Cámara de Apelaciones por dos votos contra uno resolvió absolver por el principio de la duda a uno de ellos, Brian Esprío, que había sido condenado a 28 años. En el mismo fallo, los jueces le redujeron la pena a otro de los acusados de 30 a 21 años y a un tercero que había sido condenado a 24 años y la redujeron a 19. El único que quedó con la misma condena que en el juicio de diciembre fue el líder de la banda, Sergio Quemado Rodríguez, que deberá cumplir la pena de 32 años de cárcel. En declaraciones a Informativo Farco, Pablo Venturi, del movimiento 26 de junio del Frente Popular Darío Santillán, la organización en la que militaban estos tres jóvenes que fueron asesinados en 2012, expresó su indignación y se esperanzó en que la Suprema Corte santafesina revierta esta decisión. La verdad que estamos consternados, muy dolidos de familiar ayer, la verdad que de, de haber podido enterar y, como nosotros decimos, que los chicos descansen en paz después de diciembre, es volver a, a sufrir tanto los compañeros de militancia como las familias, y, y bueno, para seguir en la lucha un golpe muy duro la verdad muy muy duro y despegado acá en todos los medios se tira algún fallo vergonzoso y, y bueno esperemos que, que la ciudadanía vuelva a acompañar como eso siempre para que vayamos a la corte suprema y ojalá que, que se revienta el fallo nuevamente y que volvamos al fallo original ¿no? Y en declaraciones informativo Farco, Pablo Venturi del Movimiento 26 de Junio del Frente Popular Darío Santillán, que era la organización en la que militaban estos tres muchachos asesinados en lo que se conoce como el triple crimen de Villa Moreno, en Rosario, recordó el accionar de esta banda beneficiada ayer por la justicia y que tenía vínculos con la famosa banda de los monos. Son bandas que se manejan con la batalla ahora, así bien a nuestros compañeros. Eh... Ellos buscaban, obviamente, un enemigo en el barrio, casaron de los chicos, eran soldaditos de ese, y no... Obviamente nada que hablar, ¿no? Pero bueno, de madrugada a 3 de la mañana, no no distinguen dónde es. No, no no importa quién mata. Tienen muchos muertos encima en todos los barrios, está. Una banda muy tenidosa de los quemados. Y, y bueno, y sí, así se manejan acá todavía, igual. ¿eh? No es que hay camionadas. Eh, lo de los monos fue un mucho yo, etc. Eh, bueno, los quemados eran socios de los monos. Nuestro sitio en internet www.farco.org.ar no vamos ahora a Salta porque allí pasaron 20 días del desalojo violento que sufrieron decenas de familias guaraníes y todavía no aparece una solución para ellos. Tenemos el informe de nuestra compañera Casandra San desde la radio comunitaria La Voz Indígena de Tartagal. Fueron más de 50 familias guaraníes desalojadas. El atropello fue brutal. Ocurrió hace más de 20 días. Hablamos de la comunidad guaraní Cuña y Cavi, que significa Mujer Bonita, a 3 kilómetros de la localidad de Salvador Mazapositos, Ruta Nacional 34, muy cerca de la frontera con Bolivia. El clamor desesperado de la cacique Lucía Ibáñez denunciaba la brutalidad con que actuó la policía. No he tenido piedad de los niños. Yo voy justicia con todas las mujeres de acá. Hasta mi hija siendo ahí, seis y media de la madrugada, la... venía a patotear como si tuviéramos un algo traficante nosotros. Acaso el intendente ya venía a decir, sí, por lo menos detenga esto, si él sabía todo esto. Todo el mundo me dice que el intendente sabe lo que ha pasado aquí. Pero yo no voy a quedar con la mano cruzada hasta hacer justicia aún por la propia dueña que la señora Daniela y Marcela. Porque acá son casi como 35 niños que estaban durmiendo. Usted viste visto el tema de desalojo. Nosotros teníamos 72 horas. Y el mismo jefe de policía dijo, usted tienen para recurrir al municipio, al secretario de gobierno. Mañana tiene todo el día, hasta el mediodía para avisarnos y que ellos... Que ellos vengan a dialogar y, bueno, detenga lo que van a pasar. Me he ido tocar la puerta. Como siempre, el señor intendente nunca nos escucha. Se lava la mano y está de viaje a Salta. Pero jamás se vino a ver la desgracia de nuestro hijo. Por eso acá Positos siempre ha sido abandonada. Y más que nunca, los pueblos originarios. Tal vez el señor intendente tiene hijo Pero que piense por los hijos. Nosotros lo único que pedimos es justicia y no vamos a permitir que esto quede impune porque nuestro hijo ha sido maltratado, había gente, jóvenes, descapacitados que solo pedían un pedazo de terreno. Y lo único que pedíamos que el señor intendente venga porque él tenía conocimiento de esto. Pero jamás llegó, hasta el día de un momento en que ustedes, como sea, nosotros estamos haciendo una vaquita para que coman los chicos. Algunos están en la escuela ya lo van a retirar. Y así estamos. Acaso él se acerca, por lo menos si tome. Nunca tenemos apoyo el señor intendente. Por eso yo busco medios que no escuche porque acá los medios están vendidos. Nunca se avisa la realidad. El intendente de Salvador Mazapositos es Rubén Méndez. Dijo a nuestro medio que está colaborando con las familias desalojadas y que lamentaba la circunstancia en que se había producido el desalojo. Pero la realidad es que hasta el momento no hay ninguna solución para las familias guaraníes desalojadas y siguen allí, esperando al costado de la ruta una solución del gobierno que nunca llega. Reportó para el informativo Farco Casandra Sand, de la radio comunitaria La Voz Indígena. Vamos ahora a la Ciudad de Buenos Aires porque allí avanza la investigación por la inundación que afectó a algunos barrios en el año 2013 y que dejó seis personas muertas. En las últimas horas hubo una inspección ocular de la justicia en esta causa que tiene como uno de los denunciados al jefe de gobierno, el empresario Mauricio Macri. Recibimos el reporte de nuestros compañeros de la FM Riachuelo. Hola amigos y oyentes de todo el país. La justicia realizó una inspección ocular en los barrios Mitre, Cogland, Villa Urquiza y en el Shopping Dot, en el marco de la causa que investiga al jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, y su gabinete por las inundaciones ocurridas en abril del 2013 que provocaron la muerte de seis personas afectando principalmente los barrios Mitre y Saavedra muy cercanos al centro de compras Los vecinos del barrio... Habían presentado una denuncia por el presunto incumplimiento del Plan Director Hidráulico. Como parte de la investigación, el juez de instrucción subrogante, Marcelo Conlazo Zavalía, ordenó una amplia inspección ocular que se realizó la semana pasada. Se inspeccionaron varias calles y avenidas de la zona, el dot by de shopping y sus inmediaciones. Luego de la tragedia, numerosas protestas y reclamos de los vecinos no recibieron respuesta. El 2 de octubre, luego de seis meses de la tragedia, una enorme movilización conocida como el paraguazo profundizó los reclamos. Esto decían los vecinos. Basta de tragedias, basta de negociados, sumate con nosotros, vení a esta movilización. Se cumplen seis meses de la tragedia del 2 de abril y a pesar de todos los reclamos que hacemos, además de reunirnos con funcionarios, además de que hay otras asambleas en el barrio luchando por lo mismo, no conseguimos nada. Hemos lamentado muertes, no se hace nada, lo que se gasta en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires es para cosmética, para maquillaje, vuelven a aumentar el impuesto del ABL y nosotros seguimos sin obras... Dentro de la causa están denunciados Mauricio Macri, la vicejefa de gobierno María Eugenia Vidal, el jefe de gabinete Horacio Rodríguez Larreta y los ministros Guillermo Montenegro, Diego Santilli, Carolina Stanley y Graciela Reybaud. La desigualdad en su máxima expresión muestra un fastuoso centro comercial y esconde a un barrio popular con todas sus necesidades insatisfechas. Reporta para Farco...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 Parque. Foro Argentino de Radios Comunitarias Inicia Espacio Publicitario Argentina en Noticias Bienvenida Nieta 117 y por muchos nietos más. Gracias. Gracias. Así anunció la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, la restitución de la identidad de la nieta número 117, hija de Walter Domínguez y Gladys Castro, nacida durante el cautiverio de su madre en marzo de 1978. María Azov de Domínguez, madre de Plaza de Mayo, de Mendoza y abuela de la nieta recuperada, brindó un mensaje ante los medios. Y así seguimos, seguimos, seguimos hasta el día de hoy. Y gracias a Dios, algo hemos conseguido. No nos podemos quejar. Nuestra lucha ha servido y sigue sigue sirviendo porque tenemos muchísimos hijos. Ya están tan conscientizada la juventud que van a seguir la lucha y que nunca, pero nunca más en este país hay una dictadura militar. El gobierno anunció asistencia financiera para 64 partidos bonaerenses afectados por las inundaciones. El ministro de Economía, Axel Kicillof, anunció que a partir de mañana... ...se decreta la emergencia agropecuaria a los distritos que además de la asistencia del gobierno provincial... ...también recibirán la ayuda de la AFIP, del Banco Nación y créditos del BID y la CAF. Tiene efectos inmediatos sobre los productores en punto a la cuestión impositiva, por un lado... Y ...la cuestión financiera... Esto afecta 1.170.000 hectáreas. ¿En qué redunda esto? En beneficios para los productores. Fuerte inversión privada en Argentina para la fabricación de cosechadoras. La firma multinacional aco destinará 20 millones de dólares para su planta Fabril de General Rodríguez, provincia de Buenos Aires, y aumentar la producción de maquinaria agrícola. Argentina en Noticias. Panorama informativo de www.argentina.ar Fin Espacio Publicitario